Hoy Fernando Reda aquí en Tirar de la Manta nos cuenta la historia de un espía un espía que va a ser ajusticiado en Irán Sí, esta semana me enteraba de una noticia que a pocas personas ha llamado la atención el iraní Mahmoud Mousavi Mahd un ciudadano anónimo que vive a miles de kilómetros de España ha sido condenado a muerte en su país el delito Ser espía, no solo de la CIA, también del Mossad. Es una de esas noticias que no despierta sentimientos de rechazo en la inmensa mayoría de la población. Se da el titular y se pasa a la siguiente noticia. No solo porque ocurra muy lejos de nosotros, sino porque no nos extraña, incluso nos parece normal, que un país pilla a uno de sus ciudadanos leccionándole y decida quitarle la vida. Musabi pasó supuestamente información sobre las fuerzas armadas iraníes incluidas las fuerzas Kutsch de los guardianes de la revolución, a cuyo jefe supremo, el general Soleimani, asesinó un dron lanzado por Estados Unidos el pasado 3 de enero. Creo que ha llegado el momento en el que debemos dejar de aceptar el asesinato de espías como se hacía en la época de la Guerra Fría. La situación general actual es la siguiente. Estamos en contra de la pena de muerte, pero no decimos nada cuando es un caso de espionaje. El 19 de junio de 1953, Estados Unidos ejecutaba en la silla eléctrica al el matrimonio Rosenberg, acusado de espionaje atómico al servicio de la URSS. Gran debate y consternación nacional. Habían puesto en riesgo la seguridad nacional. No bastaba encerrarlos de por vida, había que matarlos. Diez años después, tras la crisis de los misiles nucleares en Cuba que estaban instalando en la URSS, lo, que estaba instalando la URSS los soviéticos descubrieron que Oleg Penioskowski un espía había filtrado la información a la CIA y tras las habituales torturas le condenaron a muerte todo normal a nadie le extrañó otra cosa bien distinta fue en 2006 la condena a muerte sin jueces que desde la Rusia de Putin lanzaron contra Alexander Livinenko que había pasado de ser agente del KGB a colaborador de Occidente fueron a matarlo a Gran Bretaña donde residía lo envenenaron con Polonio para darle una muerte con el mayor sufrimiento posible A la opinión pública le produjo más repulsión, es verdad, pero siempre estaba ahí la supuesta traición como argumento. Por todo esto, hoy me gustaría dejar al descubierto el comportamiento de muchos países, empezando por Irán, siguiendo por Rusia y Estados Unidos, y terminando por muchos países dictatoriales. Hay que acabar con esas sentencias en tiempo de paz. Nada justifica la pena de muerte, y mucho menos esos bárbaros asesinatos que cometen países como Rusia para meter el medio en el cuerpo a los futuros traidores. No me van a hacer caso, claro, pero al menos yo lo pido. Asesinato que se va a cometer dentro de, bueno, pocas jornadas, el espionaje a veces es peligroso, estos casos son tremendos y hay que insistir y decir lo que tú dices siempre, ¿no? Eh, pues eh, la libertad, la defensa de la libertad, ¿sí? que en este caso pues eh, no se ha producido. Y los agentes dobles, hay muchísimos, no pasa nada. Bueno, eh, no tiene por qué llegar a eso, ¿no? Pero fíjate, eh, me, eh, hay una hay una cosa que dicen lo, los jesuitas a raíz del juicio que hemos hablado eh, de que, eh, antes, y que vale para esto también, ¿no? Y dicen una frase que me parece fantástica. quizá ha pasado mucho tiempo. Nosotros no tenemos problemas de que después de los juicios se les pueda dar medidas de gracia por la edad. Creemos en la verdad y en la justicia para que no se repitan estos crímenes y también en el perdón. Jolines. Me parece fantástico. Sí, sí, sí, sí, sí. A veces decir, Pero que les juzguen, cosas, ¿qué es sí. lo que pedimos? Es decir, pe pedimos que les juzguen. Pedimos que les que si es así, que les condenen. claro pero... y, que no, y que no haya asesinatos a traición. Eso es. Ahí están las cosas. Y que haya justicia. Fernando Rueda, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta el sábado. Chao.